kasko guztioi berdion esker ikaspe etortzeagatik eskerrik asko ere homenaldiago Antonatzin etolatu dutenei eta bueno nik uste dut guztion izenean itzultzen dela esaten badut ba bueno bete esaten gina baina baina benetan guztion sentitzen duguna momentu honetan gure gogoa dagoela kartzela barruan utzi ditugu onkideekin eta gureko promesa beraiekin e, dagoela eta jarraituko dugu borrokatzen biztioketzea neuki arte sentquierto de gula cartel aldi luce a huetan va familiar en parteú fija perota es una de talacha y también expresaros a todos pues el agradecimiento y realmente eh, la sensación que tenemos desde dentro de que gracias a la gente que fuera nos está arropando, pues eh, la cosa se hace mucho más llevadera y una situación tan dura como que se parece en la cárcel, pues eh, se puede llevar mucho mejor. Todo vuestro apoyo, todo vuestro calor, todo, incluso vuestra ayuda material, pues redunda en que la situación de los cursos políticos vascos sea mucho mejor, y eso hay que agradecer. Finalmente deciros, pues bueno, que si aceptamos este pequeño homenaje, No es tanto como porque pensemos que lo merecemos a nivel personal, sino porque estamos orgullosos de ser una pequeña parte de un proceso colectivo, la verdad por todo nuestro granito de arena en una lucha que es de todo un pueblo y en ese sentido pues eh, aceptamos pues la parte que nos corresponde. Ha sido duro lo que nos ha tocado estar en la cárcel, pero, pero es necesario porque gracias a esa lucha y a la de otras muchas personas Eh, pues nuestro pueblo sigue en pie, nuestro pueblo sigue vivo, nuestro pueblo sigue con una esperanza de que en un futuro pues pueda ser el de su destino y pueda ser un pueblo único como el resto del mundo. De es que haré casco a usted.